Pasaba Oración del remanso, canción que le pertenece a Jorge Fandermole, pero que en este caso la versionaba Yusa en el disco Libro de Cabecera en Tardes de Café. Antes recorríamos el, el país en el informativo nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. A través del 0115 66 90 50 02. 11 15 66 90 50 02 Allí nos pueden dejar mensajitos de texto, WhatsApp y también recibimos llamadas. Bueno, se están dando discusiones paritarias en diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras de todo el país. No está cerrado el tema, según plantean desde CICOP, en la provincia de Buenos Aires para con los médicos y médicas. De hecho, lejos está de cerrarse al respecto de una propuesta que está siendo evaluada, pero que está lejos de los pronósticos inflacionarios. El año pasado superó el 50% de la inflación en nuestro país. Algunos sectores de los trabajadores quedaron. Muy lejos de ese porcentaje, o sea, perdieron capacidad de compra en su salario, capacidad de subsistencia con su salario en el 2021. Y esto se suma a los cuatro años de pérdida casi del 40% en general en los diferentes sectores durante los cuatro años de l gobierno de Cambiemos. Macri de presidente, María Eugenia Vidal de gobernadora. El presidente Alberto Fernández había prometido que se iba a recuperar el salario, que iba a ser uno de los ejes de campaña. Vino la pandemia, dos años de pandemia. Y ahora, con cierto repunte en algunos números. De hecho, ayer el dato de pobreza mostró un pequeño descenso. No es para festejar absolutamente nada, porque más de 17 millones de personas en nuestro país son pobres y de ese porcentaje, la mitad son niños y niñas en nuestro país. O sea que no hay nada que acelerar al respecto, pero es un indicador más, un dato más. Que、eh, se suma desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con bombos y platillos anunciaron en Moreno, por lo menos la gestión de Mariel Fernández. Un cierre de un acuerdo paritario con los trabajadores municipales. Se está hablando, y lo venimos siguiendo el tema, en nuestra región de porcentajes cercanos o apenas superiores al 50%, porque la estimación de este año, sobre todo por influencia de algunos hechos externos al país, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, que eleva el precio de los combustibles y los alimentos, hace suponer que será del 60% o más.、Eh, bueno, Hoy a 31 de marzo, tenemos acumulado dos aumentos en los combustibles, aliment、eh, alimentos que siguen eh, aumentando eh, velozmente. De hecho, acuerdos de última hora con las panaderías para que no se siga disparando el precio del pan a raíz del de precio internacional del trigo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto impacta directamente en un bolsillo que ya venía golpeado del sector de los trabajadores y trabajadoras. En las comunicaciones de prensa del municipio de Moreno daban a conocer que llegaron a un acuerdo ¿sí? parecido al de otros municipios que hablaba algo así como del 50% en cuotas de acá a octubre, pero nos hacían saber desde ATE, desde la Asociación de Trabajadores del Estado de Moreno, que ellos no han firmado ese acuerdo justamente por. Considerarlo insuficiente, teniendo en cuenta la pauta inflacionaria de lo que viene pasando hasta ahora, en los primeros tres meses del año, y de lo que se supone va a continuar、eh, por inercia en los próximos meses. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica y le agradecemos la gentileza con Raúl Soria, que es justamente referente de las y los municipales de ATE en Moreno. Raúl, ¿cómo estás? Daniel Zambrana, aquí en la radio. Buen día.、Eh, al principio, como siempre, gracias t e por el del espacio.、Eh, sí, se ha cerrado la paritaria、eh, con la firma de l o s gremios solamente: el, el, el gremio municipal,、eh, que está en la CGT, el Sindicato de Trabajadores Municipales,、uh -huh. eh, y eh, UPCN. Nosotros, como, como ATE, no hemos firmado, no hemos convalidado este, este acuerdo paritario. Entendiendo, eh, bueno, entendiendo que debía de ser superior、eh, y que, bueno, que con, en el contexto lo has mencionado muy bien: un contexto bastante complejo, con pérdida de p o d o adquisitivo、eh, en la etapa del macrismo.、Eh, yo te puedo dar los datos de la pérdida, por ejemplo, en estos dos años del gobierno de Mariel, donde la pérdida de los trabajadores municipales. Eh, ha sido superior al 30% de l poder de compra,、eh, y en este sentido, nosotros entendíamos que, que si a eso le sumamos la inflación estimada, que va a ser、eh, 60% o superior al 60%,、uh -huh. entendíamos que esta t a r i t a r i a debía de, de ser un poquito más cobardía, por llamarla de alguna forma. En、eh, los primeros seis meses va a d i v i d i r c e el t e s t a m o con un total de 35%, 15, el、eh, mes y 10, y se e m a o r t e nuevamente en septiembre para、eh, evaluar el cuarto tramo. Cuarto tramo que ¿sí? desde nuestra, nuestro momento de genial, que veía el t e s t a s o debería ser un 15%, y bueno. Los demás venimos con v a r i e d a d que ese piso sea del 5%.、Mm. Eh, eh, la verdad, que, que es compleja la situación, más que nada porque、eh, la realidad, los trabajadores municipales, hoy como muchos、eh, otros municipios, no llegamos a c h i l e m e s Y bueno, y realmente el Ejecutivo no, no ha tomado nota de esto, no、mm. más que nada teniendo en cuenta que t、no, e n e n tantos pasotales como funcionarios. Han planteado desde el año pasado y、eh, este año que han acumulado las cuentas del municipio y que hay superávit.、Eh, bueno, no entendemos por qué si hay superávit,、mm. algo de ese superávit no puede ser disponible para los y las trabajadoras municipio.、Mm. Ahora, el gobierno de Mariel Fernández anunció este como un acuerdo que favorece a los trabajadores, cuando en realidad mencionabas vos que. Teniendo en cuenta los 15 puntos del año pasado, más lo que ha pasado en estos primeros tres meses, porque la paritaria se está cerrando ahora o se cerró hace unos días sin la firma de ATE, pero recién va a impactar a partir de cobrar el salario de abril. O sea que ya pasaron tres meses sin、eh, mejora en los salarios y con aumentos、eh, muy importantes en los primeros、eh, tres meses de este 2022. En total, ustedes calculan que es un 30% lo que perdió ese salario que ya venía castigado de los municipales. El 30% sin contar e s año, digamos, es decir, en los primeros años de, de gestión del MACEL,、uh -huh. el MACEL de d e p o r e Adquisitivo del Trabajo Municipal fue el, el más superior al 30%.、Eh, este año hay que ver cómo cerramos la p a t é a d i g a m o s a diciembre、eh, y cómo cierra la inflación. Obviamente, aseguramos que va, va a ser superior al 40% la pérdida.、Uh -huh. La verdad que nosotros, en ese sentido, Somos coherentes, a qué tiene prestigio, a qué tiene historia, y en ese sentido nosotros no vamos a combatir bajo con ningún n punto de vista una paritaria de la baja. Y entendemos que esta paritaria es a la baja. Los premios firmantes la venden también como, y el Ejecutivo, como una gran conquista. La realidad, seguro,、pues, bueno, es, desde ¿no? u n punto de vista, una gran conquista. Teniendo en cuenta d u e los actores, hasta hoy tendríamos. A septiembre, porque se tiene en el m e r c e d o y es un piso en 5. Pero h aquí s t a no sé si fue por, encontrado porque todavía no sabemos por cuánto va a esperar. Puede esperar en e i e 5 o puede esperar un poco más. Pero claramente con el piso de p 5 no creo que se u vaya a decir en 20, pero d e b i v o no a la remesa de tener su intervención.、Yeah. En e t 35, por ejemplo, en que tenemos en、sí. mano, con el acumulado que llegará a 39, y esta v comunicación l a e r a quedar a 64%. También, para que también los trabajadores entiendan que deben llevar esta lucha y que u n a lucha tiene que ser, en la olla, en la de nuestra bueno, hoy a cerrado nuestra petición y a h o veamos el cuarto tramo y este cuarto tramo tiene que ser superador. Si no, haremos、mm. lo, lo que históricamente hemos hecho: defendemos de los t r a b a j a d o r e s y si hay que generar、eh, acciones legales, se n e g a r e m Mucha expectativa con Mariel Fernández, y la verdad que ha venido de alguna manera desilusionando esa expectativa. Ahí leí hace un ratito también,、eh, y discúlpame el, el, esta tangente, que、eh, los trabajadores informales de.、Eh, La feria, n o los feriantes,、eh, incluso pusieron carteles, ¿no, Mariel? Ayer nos pediste el voto y hoy nos querés echar. Bueno, evidentemente hay un descontento en distintos sectores con lo que se esperaba que、eh, sea prioridad para el gobierno de Mariel Fernández y lo que efectivamente está sucediendo. Raúl, ¿ustedes descartan medidas de fuerza para esta etapa? Decías, ¿está la expectativa puesta en ese cuarto tramo o podría haber alguna media d de fuerza antes? Bueno, nosotros eh, estamos disponiendo、eh, en discusión con los trabajadores, haciendo recorrido s n la asamblea.、Eh, entendemos que, que no está fácil la situación, que también hay mucho s miedo s en los trabajadores,、mm. pero nosotros vamos a militar, vamos a tratar de, de generar y、eh, de transitar el camino que corresponde, que es el de generar algún tipo de, de, de lucha.、Eh, por lo menos para demostrar por acá, parece que si no hay correlación de fuerza, s que si no generar esa correlación de fuerza. s Entonces、como bien digo, al patrón no se le va a caer absolutamente ninguna m i t a l s e ya cometimos con dicho. En dicho modo, el, el salario de un municipal、eh, con el aumento de marzo va a llegar a cuánto? Mira,、eh, los lo iniciales. Sí. Los c a l c u l o s que estarán en 33, 35 mil pesos. Hoy、sí. la tasa básica、eh, familiar estaba leyendo su c u a t d r o 83 mil pesos, sí. Claro. Con lo cual, digamos,、eh, s e g u i m o s muchos trabajadores. ¿sí? Pues、e parece que realmente a veces me da la impresión de que repetimos lo mismo. Pero lo dije en l a é p o c a la que a lo vivo hoy, seguimos teniendo trabajadores en a l t o bajo la l l u v a de la indigencia y bajo la lluvia de pobreza. Sí, y, el, y es lamentable y no es prioridad, evidentemente, en este momento, por lo menos. Raúl, quedamos a disposición aquí para seguir conversando en la radio. Parece, como siempre, a g r a d e c e m t e y bueno,、eh, esperemos que los compañeros. Eh, Acompañe n las medidas que vamos a empezar a construir a partir del día de ayer y militarla como corresponde. Un abrazo grande. Un abrazo.